donde nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de eventos que se acercan en el calendario deportivo ubriqueño y en el calendario deportivo escolar, podíamos decir. El primero de ellos va a tener lugar muy prontito, mañana, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza, a partir de las 8 de la tarde, en las pistas de atletismo, la primera edición de la Gincana Escolar de Ciclismo, una prueba de... Eh, ...que por primera vez eh, pondrá en marcha la Asociación Ciclista de Ubrique... ...y que está destinada a los escolares entre los 6 y los 11 años... Eh, ...desde primero de primaria hasta sexto de, eh, de primaria. Eh, un sector, digamos, un segmento de población que hasta ahora... pues eh, ...era la asignatura pendiente de la Asociación Ciclista de Ubrique... ...cuyo objetivo principal con esta prueba, obviamente, es fomentar fomentar la práctica del ciclismo entre los más jóvenes, el crear ahí una cantera ciclista de la que tan falta, eh, tan falta, tan falto está este este colectivo de nuestra eh, localidad. La cita, como decimos, va a consistir principalmente en un circuito de habilidad al estilo de todas las gincanas que se organizan eh, a, a todos los niveles, incluso en campeonato de Andalucía, campeonato de España, estas edades la competición no es tanto el fondo, el hacer kilómetros, el sumar, digamos, esfuerzos, sino más bien orientado hacia la habilidad eh, y, la, y la pericia con la que los jóvenes ciclistas se desenvuelven encima de la eh, bicicleta. Pues enseguida vamos a estar hablando de esta cita que organiza, insistimos, la Asociación Ciclista de Urique. Otro evento que va a tener lugar en nuestra localidad, pero este será a finales, casi finales del, del mes que viene, estamos hablando del mes de julio, es el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que un año más organiza la fundación del Cádiz en Ubrí, que va a formar eh, va a ser una de las eh, nueve sedes que salen de Cádiz, eh, de la propia capital. Está Puerto Real, está Arcos, está Ubrique, está Conil, está Chiclana, está Casares, está Ronda, está Trebujena, etcétera, etcétera. Pues bien, eh, del 25 al 29 de junio ese campus se va a organizar por tercer año consecutivo en Ubrique. Y la principal novedad va a estar en la dirección de, ese, eh, de esta actividad, de ese campus, va a estar a cargo del exjugador del Cádiz Club de Fútbol, Pepe Mejías, que ya gestiona... Eh, otras eh, otros campus como el de su localidad natal de Chiclana e incluso una escuela de fútbol. Es decir, que experiencia obviamente no le falta en esto del deporte base al que fuera uno de los mejores jugadores de la historia del Cádiz Club de, de Fútbol. Pues eh, comentar que un año más eh, va a estar abierto a todos los eh, jovencitos que quieran pues eh, disfrutar sobre todo de una semana en la que Eh, se realizarán múltiples actividades todas centradas en el o casi toda centrada con o como en eso de unión con el balón y el fútbol no se trata digamos de unos estrenamientos específicos para eh, lo que es la eh, propia Eh, práctica del fútbol, sino que en este caso hablamos de eh, unas una jornadas, una serie de jornadas que van a tener al, al, al deporte del balompié como eh, nexo para eh, realizar multitud de actividades lúdicas y sobre todo para disfrutar de, del fútbol. Y junto a eso también Queremos ya hacer el último repaso a lo que nos dejó el fin de semana, nos quedaban algunas pruebas por comentar de atletismo, por ejemplo, la carrera popular del Parque de Miraflores, donde Francisco Javier Jaén Moreno conseguía su cuarta victoria en la categoría veterano B de dentro de un, una prueba del circuito del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, que engloba cinco pruebas de 10 kilómetros homologados, pues en los cuatro, en las cuatro pruebas en las que ya se, que ya se han celebrado Francisco Javier eh, Jaime Morena ha conseguido la primera posición en su categoría veterano B, a falta de una prácticamente se va a llevar eh, o podemos decir ya que se va a adjudicar este año este este circuito en su categoría. También la 12ª carrera por montaña de Alpandeire que proclamó a Daniel García, Dani García, al malagueño como campeón provincial ...de trail, campeón de Málaga... ...Dani García con la victoria que obtuvo en Alpandeire... ...por delante de Raúl Ortiz y Juanmi Verzosa. ...Jesús Casilla fue el mejor ubriqueño... ...con una novena posición, duodécima para Fran Pazo... Eh, ...y vigésimo primera para César Río Romero... ...además hubo más, eh, más ubriqueños... ...y eso en cuanto a atletismo... ...en cuanto a ciclismo tenemos que hablar... ...de la segunda posición del eh, Jorge López Janeiro en Gibralheon... ...en el tercer Rally BTT o Bike... Eh, ...tercera prueba puntuable para el Open de Andalucía de Rally BTT... ...y también con el desarrollo del Campeonato Ibérico Máster de Salobreña... ...cuarto trofeo Costa Tropical... ...que se celebró en esta localidad granadina el pasado domingo... ...prueba de ciclismo en ruta... ...en la que participaron los ciclistas del ciclo Castillo... ...José Miguel Bueno, Paco Benítez y Rafa Rincón... ...ninguno de ellos pudo subir al podio... Eh, ...en la, una prueba que englobaba a ciclistas... Eh, ...tanto patrios como de vecina, del vecino país de Portugal... ...pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos... ...antes vamos unos instantes a publicidad... ...y enseguida volvemos...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 5 43 minutos de la tarde. Antes de comentar pues lo que hemos adelantado en nuestro sumario, también queríamos decir que el pasado domingo eh, se celebraba la 31ª edición del triatlón Ciudad de Chiclana, en la que hubo presencia briqueña también, que no lo hemos comentado antes, y fue en la categoría cadete. Hay que recordar que este triatlón es de la modalidad sprint Eh, ...con 750 metros de nado... ...20 kilómetros de ciclismo... ...y 5 kilómetros de carrera a pie en el que no sabemos por qué no se contabilizó finalmente lo que es el segmento de natación. Quizás se neutralizará por condiciones climatológicas. Lo cierto es que la victoria en esa categoría cadete se la llevó Manuel Inglada Rodríguez, que empleó un tiempo total en las dos pruebas, en la de ciclismo y en la de carrera, de una hora, un minuto, 42 segundos, seguido de Martín eh, Marcial, eh, Marcial González Martín, perdón, Eh, 1.02.24 y Biel Ramírez Pérez 1.02.36. El lubriqueño Rafael Enrique Carrillo Cabezas fue vigésimo sexto con un tiempo de una hora 28 minutos 44 segundos. En lo que atletismo en lo que al, al atletismo se refiere eh, hablamos de la carrera popular parque de miraflores prueba puntual para el circuito del instituto municipal de deportes de sevilla que engloba cinco pruebas de una distancia de 10 kilómetros pero homologados eh, con lo cual se asegura una altísima participación en cada una de ellas de, eh, de hecho en esta del parque de miraflores participaban 3.300 corredores nada más eh, y nada menos la victoria fue para Halsane Bangoura, con un tiempo de 31 minutos 11 segundos, seguido de Cristóbal Ortigosa Pareja, 31 minutos 22 segundos, y Rubén Álvarez Miguel, 31 minutos 54 segundos. El lubriqueño Francisco Javier jaime Moreno fue vigésimo sexto de la general, con un tiempo de 34 minutos 25 segundos. Se llevaba eh, la victoria en esa categoría veterano Veteranove, que el, supone pues su cuarta victoria... Eh, o primera posición en esta categoría en tantas pruebas celebradas hasta el momento dentro del circuito del instituto municipal de deportes de sevilla el circuito de carreras eh, populares eh, queda por disputarse tan solo una prueba por lo que se ha asegurado prácticamente si no ocurre una debacle esa primera posición del circuito primera posición final del circuito de la categoría de veterano b. Y finalizamos en nuestro repaso lo que se refiere al atletismo con el comentario de la decimosegunda carrera por montaña de Alpandeire, que este año era campeonato provincial de Málaga de trail y, además, era puntual para el circuito provincial de la Diputación de Málaga. <coughs> Perdón. Eh, la victoria de en el malagueño, eh, Daniel García, eh, que se proclamó también campeón de Málaga, por tanto... ...con un tiempo de 1 hora 42 minutos 55 segundos... ...fue lo que necesitó para completar los 20 kilómetros de recorrido... ...segunda posición para Raúl Ortiz Cabello, 1.44.02... ...y tercera para Juanmi Berzosa, 1.55.31... ...fueron los tres primeros clasificados en Alpandeire... ...dentro del top 10 entró también Jesús casilla Sevilla... ...que marcó un tiempo de 2 horas 10 minutos 18 segundos... ...y en lo que se refiere al resto de ...tenemos a Fran Pazos... ...en la duodécima posición... ...dos horas 11 minutos 15 segundos... ...en la vigésimo primera posición... ...hablamos siempre de la general... ...César Ríos Romero, dos quince treinta ...vigésimo novena para José Garcés Franco... ...dos dieciocho cero ...trigésimo sexta para Jesús Hinojo... ...dos diecinueve y además se llevaba la victoria... ...en la categoría Promesas... ...primera posición en la categoría Promesas... ...para el corredor de Gilcroos, eh, Jesús Hinojo... Eh también estuvieron David Benítez Domínguez 2 horas 21 minutos 52 segundos, Jesús Puerto Montedeoca 2 35 43, eh Juan Miguel Borque Gómez 2 35 55, Daniel Panal 3 00 13, Antonio González 3 horas 17 minutos 49 segundos, Manuel Ángulo Lobato 3 horas 45 06 y Sebastián Casilla Sevilla 3 horas 50 33. En categoría femenina Campeona de Málaga, victoria, por lo tanto, campeonato de Málaga para Sonia Vizcaín, Hungría, con un tiempo de dos horas, 17 minutos, 58 segundos, seguido de Beatriz Jiménez Tomé, 2'22'18", y Carmen Flores, Navarro Díaz, 2'28'44". Destacamos posición 34ª de la general para Patricia Venegas López, 3'16'11", y la 46ª para Paqui Carrillo Vilches, con 3'33'09". ¡Vamos, Y nos vamos a, vamos a cambiar de deporte, nos vamos a quedar con el ciclismo y en principio para destacar la cita que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique mañana viernes, la primera edición de la Gincana Escolar Ciclista que va a tener lugar en las pistas de atletismo de Ubrique. En principio una prueba destinada a jóvenes entre los 6 y los 11 años. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, a Jesús Fernández. Eh, Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cerrando ya los detalles de lo que va a ser eh, una competición totalmente novedosa en Ubrique. ¿Cómo se presenta esta primera gincana escolar? Pues nada, eh, ya eh, haciendo los últimos preparativos de, de la gincana y nada, como mucha ilusión de que todo salga bien y que tenga una gran aceptación entre los niños aquí en Ubrique. Uh -huh. Supongo que con la incógnita de la respuesta que puede tener la prueba, porque siempre que hay una actividad nueva... ...que se organiza por primera vez... ...uno no sabe a qué atenerse... ...no no no conoce la respuesta que pueda tener, ¿no? Sí, tenemos la duda de, de saber... ...qué aceptación va a tener entre los niños... ...porque, claro, una es una prueba nueva... Eh, ...no es cosa que no ubiquen... ...entonces, claro, no sabemos... ...la aceptación que va a tener por parte de los niños... ...pero hemos nosotros ilusionado... ...en que todo salga bien... ...y que vayan el mayor número de niños posible... ...y para pasar allí un, un rato agradable... practicando el deporte de ciclismo. Para organizar este este tipo de pruebas... ...supongo que también tenéis que llevar a cabo... ...una una ardua tarea de promoción... ...sobre todo en los centros escolares, ¿no? Eh, sí, ya eh, mandamos toda la documentación... ...carteles, folletos a todos los colegios... ...para dar, darle la máxima difusión posible... También lo, en, red, en las redes sociales hemos pues, intentado dar también información y, y conocimiento de la prueba y esperemos que haya calado entre los niños y que mañana que, con la, se acerquen por allí para, para practicar una modalidad nueva, una actividad nueva para ellos y que vamos a ver lo, lo mejor posible. Mm -hmm. eso que es exactamente lo que vais a poner en marcha mañana? que es una gincana ciclista? En una gincana se trata de una prueba de obstáculos con diferentes conos, diferentes pruebas, en el que el niño, pues sobre todo para para las la edades tempranas, son pruebas que se hacen digamos, eh, para promocionar ciclismo y lo que se trata es de eso, de poner una serie de obstáculos en el que el niño pues prima la habilidad y la rapidez. Entonces se, se cronometra el, el tramo con los obstáculos y entonces pues se penaliza... ...al niño que toca un cono o que lo tira o, y, y vamos sobre todo para que el niño esto sea, sobre todo las en prueba en prueba de ciclismo para que el niño cuaja técnica en el ciclismo y eso prima sobre todo la, la velocidad y que el niño gente no tocan los obstáculos porque se, se le penaliza con, con un tiempo uh -huh. hay, hay que comentar que este que las gincanas son un tipo de pruebas que, que se realizan digamos en, en campeonatos oficiales de ciclismo no digamos que es una cosa eh, improvisada, sino que, que a estas edades eh, es eh, lo que se mide sobre todo es eso, la habilidad, la técnica sobre la bicicleta y, y no eh, digamos ejercicios de mucha exigencia de, de acumular kilómetros, ¿no? No, eh, las la edades tempranas, es que los, los, los niños son pequeños, eh, las pruebas de ciclismo, eh, los prevejamines, pre los vejamines, Pues no suelen no suelen competir en carrera diríamos de, de distancia sino hacen un, este tipo de, de pruebas porque lo que prima es que el niño eh, coja técnica habilidad la bicicleta porque es un futuro claro un futuro cuando sean mayores pues sólo lo, lo, lo llevan dentro eh, y trabajan trabaja, trabaja ese, ese aspecto entonces aquí no aquí no se trata de, de una competición de una carrera veríamos abierta en el, en el que llega al primero segundo sino aquí lo que se trata es... ...de que el niño coja habilidad en, en el ciclismo... ...mucha técnica porque... ...lo que yo he dicho antes... ...en el futuro puesto todo el niño pues lo, lo, lo, lo tiene y les va a servir un futuro para dominarme en la bicicleta. Ajá. Aquellos padres que lo estén escuchando, cuando eh, Jesús se refiere a, a obstáculos, que no se echen las manos a la cabeza, no es ningún, eh, digamos, salto ni, ni cosa parecida, sino son pruebas, por ejemplo, un zigzag con, con conos o, o pasar, a atravesar un, un, una tabla, ¿no? Eh, en parte eh, comentaban que es una cosa muy parecida al examen de moto, ¿no? Sí es muy parecido al, al, que, al que el padre o la madre que tenga moto pues cuando pasa el, el carnet de, de conducir de la moto pues le hacen unas pruebas similares a las que vamos a hacer nosotros mañana con los niños así que no aunque en ningún momento son obstáculos peligrosos ni el niño se le pone son cosas fáciles un por ejemplo con diferentes conos, se hace un p el niño tiene que hacer un pzá luego subir por la tuna tabla sin salirse. ...con un, un bidón de agua y ponerla en, en un círculo, vamos, que son pruebas muy, muy fáciles... ...y que el niño en ningún momento va a correr peligro, ni, ni, sobre todo para que se lo pase bien y, y punto. Uh -huh. Está destinado solo a, a alumnos de primaria, es decir, desde primero a sexto, de, de entre 6 y 11 años, ¿no? Correcto, sí. En un principio, pues, este año como algo novedoso, queremos ver también... ...la influencia del de, de niño que, que pueda ver entonces, pues hemos decidido de primer afecto de primer afecto porque son niños que ya saben manejar bicicleta, entonces los más pequeñines pues es más complicado hacer unas pruebas para ellos. Esperamos uh -huh. en un futuro pues, queremos meter también el niño de eh, más pequeño eh, con otro tipo de prueba, pero este año vamos vamos a probar de esta manera a ver cómo sale. Uh -huh. Jesús, entiendo que esta era una de, de las asignaturas pendientes que tenía la Asociación Ciclista de Ubrique, ¿no? Trabajar con los pequeños e, e intentar hacer cantera y es algo a lo que lleváis tiempo dándole vuelta. Sí, era, era una, una idea que ya llevábamos varios años parándola mmm, porque, claro, eh, hacemos pruebas, el nuestro hace pruebas, pero ninguna enfocada, diríamos, a, a los más pequeños. Esto hace una manera también de de intentar sacar cantera de que el niño enganchalo al mundo del ciclismo y sobre todo para que una actividad para ello, para intentar meterlo en este mundillo porque claro, un mundo eh, es bonito y queremos tener también niños pequeños en, en el club y que ellos conozcan también que en, en el origen club ...y que también intentamos de hacer actividades para ello. Mm. Se opta por estas actividades, digamos, más tendentes a la habilidad... ...porque supongo que se hará muy complicado... ...sacar un pelotón de niños a una carretera, ¿no? Sí, la verdad es que es muy complicado... ...y más hoy en con, con el tráfico que hay... ...y que tenemos mucha precaución con, con los niños en carretera... ...entonces normalmente da a los niños, a los, digamos, a los niños más pequeños... ...siempre a hacer este tipo de pruebas... ...en, en circuitos cerrados eh, y vigilado porque... ...para evitar salir a la carrera... ...porque claro... estos niños pequeños... ...es muy complicado de salir... ...con ellos... ...eh... ...en un pelotón... ...y entonces pues... ...por eso hacen el sitio cerrado... Para, ...para tener totalmente controlado... ...la situación... ...y que no borra ningún peligro. Una nota muy, muy importante... ...para aquellos que nos estén escuchando... ...no hace falta llevar... ...la bici a las pistas de atletismo, ¿no? Eh, no, eh, sobre todo... Eh, ...por el tema de, de logística... ...porque claro... ...imáínate... <ríe> Eh, los niños allí con la bicicleta, los padres meterla en el coche, entonces claro nosotros mm, vamos a facilitar la bicicleta, nosotros ponemos la bicicleta y solamente el niño se tiene que llevar casco sobre uh -huh. todo por el tema de, de, de logística de, mm, para, para los padres y para nosotros porque claro, allí cada niño con una bicicleta pues se tiene una, una locura, entonces podamos pues, llevar bicicletas de, de tres ta tamaños adecuadas a, a la estatura de cada uno y, y nosotros pues os ponemos la bicicleta y el niño solamente se tiene que llevar casco Mm. Habrá, como hemos dicho, bicicleta de todos los tamaños para, bueno, para los distintas eh, edades eh, y creo, creo, eh, corrígeme si me equivoco, que, bueno, en principio la prueba es eh, de uno en uno entrando a, al, al circuito, pero creo que vais a, a contar con cuatro circuitos que más o menos, bueno, cuatro circuitos similares, pero que vaya a repartir por edad para que sea la, la cosa más ágil, ¿no? Sí, todo, todo depende de, de la afluencia de, de participantes que haya. Entonces, según los niños que veamos por allí pues, por la grada, pues vamos a montar cuatro cuatro circuitos iguales para intentar agilizar lo máximo posible la, eh, la, la prueba, para que no, no estén tampoco tanto tiempo los padres allí. Entonces, pues depende de los niños que haya por allí, pues eh, haremos un circuito los circuitos, o, o, o los suyos serían los cuatro circuitos a la vez. Uh -huh. eh, sobre todo eh, depende de, de, de los niños que hay allí y, y la fruta que hay allá. de dónde sacáis la, la la bicicleta? Pues la bicicleta pues no no la no la hace de la experiencia odor que como que nosotros pues siempre no en todas las actividades que hacemos pues, nos apoyan y ellos pues eh, tienen varias bicicletas por, por la empresa que ellos tienen, y entonces pues nos van a suministrar las bicicletas y el modo de funcionamiento del desarrollo de la competición para que los padres nos entiendan eh, digamos que es muy parecido al de la, a, al de las carreras escolares que organizan las nutrias pantaneras no se hará una llamada a, la, a los niños por por edad no y se bajarán de la grada harán la prueba subirán y así así han llamando a, a los participantes no correcto sí será muy similar similar a la, a la prueba que hace las nuestras paneras para la eh, eh... De, para los niños entonces pues, se harán, se hará la llamada por megafonía a los niños por, por, por curso desde primero acepto irán bajando y conforme, y conforme va mando pues se le un dorsal y, y empezarán la prueba en número 1, -1. Uh -huh. eh, entonces claro eh, va a ser todo muy similar a, la, a la, como lo hacen las nutrias yo queríamos acla aclarar aclararlo porque <coughs> la, el modo de inscripción es este el está allí presente eh, cuando se haga la llamada no Sí conforme te llamen a los lo diferentes niños por, por curso pues conforme va amando se haciendo un doctoral y allí mismo eh, se, le, se le coge los datos del nombre y el niño pues ya empezará la prueba Entonces, mm. por eso el es lado de nosotros de la aceptación que, que, que vamos a tener claro. Porque claro como la, las inscripciones se van a hacer allí in situ pues no sabemos tampoco eh, no varamos una cantidad ni sabemos la que por cuanto el van a ir. Uh -huh. Entonces, pues, también eh, queremos que los padres eh, estén est est a partir de las siete y media por allí para saber nosotros que tan puntuales, porque la prueba va a empezar a los de la tarde. Uh -huh. Y, claro, se va a llamar a los niños por curso. En y el niño que, que haya empezado la prueba y no esté allí, por pues, la verdad, va complicado de que el niño participe. Uh -huh. Jesús, ¿qué premios y regalos contempláis para los pequeños que participen? Pues, uh -huh. nada, pues, eh, eh, pues, el niño que, que participe, pues, se le va a que alguna medalla una camiseta con conmemorativa y luego pues, eh, a los tres mejores tiempos de cada de cada curso, pues eh, se subirán, subirán al podio y se dará un, una medalla como primer y segundo que se clasificado. Uh -huh. Y luego, pues al final de la prueba, pues entre todos los participantes, pues se sorteará una bicicleta para, como, como, como regalo. Uh -huh. Con los dorsales, con el número de dorsal, se, sorte se sorteará una bicicleta, así que Eh, bueno, pues eh, aquellos interesados ya saben, mañana a partir de las siete y media, que es la hora de concentración, tienen una cita en las pistas de, de atletismo. Eh, para despedirnos, Jesús, eh, enfilamos ya el mes de julio de junio en el que tradicionalmente eh, pues vais cerrando ya lo que son vuestras actividades eh, mañana, bueno, en la madrugada de mañana pasado ya organizáis una, que es la ruta BTT a Cádiz, eh, primera de carácter oficial que organiza el club, ya se hizo el año pasado, pero a modo de reconocimiento, y, y bueno, y creo que vais a salir muy tempranito, ¿no? Pues sí, el, el, la madrugada del viernes sábado, pues haremos la, digamos la, la primera ruta a Cádiz BTT oficial de Dubrique, trata de una de una distancia de 120 kilómetros, el año pasado, pues, fueron cinco softs cinco o seis socios para, para ver el, el terreno, para, para ver con, con, qué, qué tal, y nada, pues este año pues, ha tenido una aceptación bastante buena, me parece que van 18 20 socios, mm. y, y nada, pues el viernes pues, te pondrá los frontales y camino a, a Cádiz. Mm. Ante penúltima cita, btt de la temporada, porque la penúltima tendrá lugar eh, con la tradicional ruta Ubrique Tarifa, que para esa ya tenéis fecha también, ¿no? Sí, es el 16 de, de si no, me, me equivoco, me pagar 16 de junio dentro de dos semanas. Uh -huh. Y nada, es una prueba ya tradicional en, en el club, me parece que ya la décima o la 11ª edición y nada, una prueba que tiene ya bastantes afectaciones, que le gusta mucho al a, al, al al ciclista obrigueño de BTT, porque nada, es una prueba exigente, pero la verdad es que tiene su, su encanto. Y nada, pues dentro de dos semanas, pues vamos camino a, a Tarifa. Y esta era la que tradicionalmente cerraba el calendario de montaña, pero este año eh, incluís también Sierra Nevada para las dos modalidades, ¿no? Y sí, ya, ya para cerrar el calendario, digamos, de, de, Absoluto, eh. la primera parte de la temporada, pues eh, retomamos de nuevo la ruta a Sierra Nevada. Entonces, pues vamos a hacerlo vamos, tanto en bicicleta carretera o en montaña, el to para intentar llenar el autobús de, de, de socio y esperemos que este año pues sal por fin porque llevamos tres años ya que no que nos vamos a hacer nevada y pero pues, yo creo que sí que este año iremos por fin porque claro hay muchos aficionados al, al ciclismo de montaña que le gustaría hacer aquella parte de, de, de serra nevada en bicicleta y esperemos que, que los que vayamos por fin este año uh -huh. vemos que esas son la, las eh, pruebas especiales <coughs> pero cabe recordar que todavía Eh, estáis eh, metidos en lo que es el calendario de, de carretera, al que todavía le quedan unas cuantas rutas, ¿no? Sí, el calendario me parece que ya va para la viciosa, creo que ya le quedan tres, tres salidas, y nada, ya terminando el calendario y nada. ahora ya pensando en nuevos eh, nuevo compromisos para la, para el próximo calendario nuevas ruta y nada, eh, terminamos con, diríamos, eh, el calendario con, diríamos, con la subida a Sierra Nevada Y esperemos que el año que viene Pues anime mucha más gente uh -huh. eh, ¿Qué media estáis rozando ahora de participación? Pues la verdad es que el calendario de carretera eh, Está escaso de, de, de participación uh -huh. mm, También nos cogió los dos meses estos de lluvia Que se, ha, cortado, ¿no? si, se ha notado mucho Porque claro, al principio sí hubo un, gru un grupo bastante bueno Luego los dos meses de lluvia Hay gente que no, que no ha podido entrenar Y entre una cosa y otra La verdad es que eh, al final se ha, se ha aflado un poquito la participación esperamos vamos, eh, seguimos saliendo los domingos y espero que el año que viene pues, el tiempo nos no, no acompañe y podamos disfrutar un calendario entero porque la verdad es que hemos estado... Oso salida sin salir y esto se nota en, mm. en, en un calendario. Sí. Este fin de semana hacéis su brick, aramillo, en monte jaque, eh, puerto de montejaque jaque eh, y subida al puerto de las palomas, nada más y nada menos. Pues nada Jesús, en principio darte las gracias por habernos atendido, habernos puesto el día sobre esa gincana y nada, mucha suerte mañana, esperemos que tengáis mucha participación. ¿eh? Pues nada, esperemos que, lo, que los niños disfruten y, y los pares también. <risa> gracias a <risa> ustedes. Muy bien, muchas gracias, un abrazo Jesús. Vale, Hasta luego. Hasta luego. Para cerrar el capítulo de ciclismo Nos quedamos eh, haciendo referencia A dos pruebas que tuvieron lugar el pasado fin de semana El domingo eh, La localidad granadina de Salobreña Cogió el campeonato ibérico máster de, de, de ciclismo en carretera De ciclismo en ruta El cuarto trofeo Costa Tropical una prueba en la que participaban Paco Benítez, Rafa Rincón y, y José Miguel Bueno, cada uno en sus respectivas categorías. En categoría Máster 30A, victoria para el luso Alexander Gilotto, con un tiempo de 2 horas 4 minutos eh, 0 segundos. Eh, octavo fue José Miguel Bueno, con un tiempo de 2 horas 8.15. En Máster 40A... Victoria para Francisco Robles Rodríguez, una hora cincuenta y y cuatro. Y undécima posición para Rafa Rincón, dos, cero, uno, y en Máster 50B, primera posición para José Antonio Bravo Jiménez, dos eh, horas, 7 minutos, 14 segundos. Cuarta posición para Paco Benítez, dos horas, dieciocho, cincuenta Fue una prueba con un recorrido de 78 y eh, kilómetros. Y en lo referente ya al ciclismo de montaña nos quedamos con una prueba que se celebró en Gibralheon en Huelva, el tercer rally BTT o Long Bike, una cita ...puntuable para el Open de Andalucía... ...de Rally BTT... ...la tercera en concreto... ...victoria para la arcense... ...José María Fernández Rodríguez... ...con un tiempo de 55 minutos... ...51 segundos... ...segunda posición para Jorge López... Eh, ...Janeiro... ...con un tiempo de eh, 56 minutos... ...39 segundos... ...y, y eh, tercera posición para Juan Francisco Rodríguez... ...con un tiempo de 58 minutos, 4 segundos... ...destacamos a estos cuatro ciclistas, más alguno más... ...porque este fin de semana vamos a tener... ...por un lado, en Belmez, eh, la, el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en ruta... ...tendremos el viernes la prueba contra reloj... ...y el sábado la prueba de fondo, Campeonato de Andalucía... ...van a asistir Paco Benítez, Rafa Rincón y José Miguel Bueno... Y también vamos a tener en la Almoraima el campeonato de Andalucía de Maratón BTT en Castellar de la Frontera, con la participación de Jorge López Janeiro, con la participación de Andrés Cintado, de Miguel Santos Orihuela, que nos los confirmaba ayer, y posiblemente también de Carlos Javier Arenas, hecha con... Pues eh, estaremos muy pendientes de los dos campeonatos de Andalucía de ciclismo que tendrá lugar el próximo fin de semana. Pensé llamarte Nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando ya de parte de las actividades que nos esperan para principio de verano y es que el próximo mes de junio ya saben que eh, se organizan un buen número de actividades sobre todo destinadas a los más pequeños una vez que termina ya lo que es el calendario escolar, cuando ya cumplen con sus obligaciones escolares y llegan esos meses de verano. Una actividad que lleva haciéndose en Ubrique desde hace con este tres años... Es el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, eh, organizado por la Fundación del Cádiz Club de Fútbol y que este año volverá a nuestra localidad del 25 al 29 de junio. Vamos a conocer un poco más de esta actividad, de este campus de verano, con el que va a ser director del campus de verano de, del Cádiz Club de Fútbol en Ubrique, con Pepe Mejías, que tenemos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Por tercer año consecutivo vuelve el, el campus del Cádiz a, a Ubrique con la novedad de presentar este año, eh, en principio, pues a, a Pepe Mejías como como director de este, de este campus que se va a desarrollar durante cinco días, ¿no? ¿Cómo se presenta esta, esta tercera edición, Pepe? Bueno, pues para mí ilusionante, ¿no?, como una novedad. Eh, ya Yo llevo ya cinco años organizando en Chiclana y, y aquí tenemos sobre unos 160 niños. Y la verdad que, que lo que me gusta es que disfruten, ¿no? Que sean, digamos, como un entrenamiento de, de sus equipos, de, de, de, de, digamos, que sea un poquito mágico, que sea un poquito ilusionante y sobre todo hacer lo que les gusta, ¿no? Que es tirar las puertas, eh, eh, hacer regates, eh, disfrutar con el balón, ¿no? Que es, es lo, que, lo que uno quiere, ¿no? Uh -huh. Entiendo, Pepe, que eh, cuando la Fundación del Cádiz Club de Fútbol te elige a ti para dirigir este campus de Cádiz tira de mucha experiencia en, en, en este tipo de actividades, ¿no? Sí, bueno, yo la, la realidad es que llevo muchos años trabajando con canteras sobre todo me gusta trabajar, tengo, aparte tengo una escuela de fútbol en Chiclana y son todos chiquillos de, de cinco años en adelante y la verdad que es que me, me encanta trabajar con, con los críos ¿no? eh, les doy esa ilusión, esa gana entusiasmo, eh, querer demostrar y hacer cosas que hacen los profesionales porque lo ven en la tele, mm. y la verdad es que eso eh, es una cosa que, que al niño no se le puede quitar, ¿no? Y entonces lo que hay que es disfrutar de él, de que lo intente y que, bueno, que nosotros le arropemos y que le corrijamos, ¿no? Que, que para eso estamos, ¿no? Que, que somos los que tenemos que decirle, mira, en vez de hacerlo así a los tíos o pues en vez de poner esta posición del pie, pues le das con el, el interior, no le de con la uña, o sea que hay muchas cositas y bueno, sobre todo eso de ellos lo que quieren es regatear, tiros a puertas, marcar goles y bueno, y emular un poco a, a digamos, a, a los grandes jugadores que se ven en la tele, ¿no? Por, por suerte, por desgracia, pues hoy día pues eh, los niños, pues, pues no, los niños, adultos, todos podemos ver mucho fútbol en la televisión, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, el, el primer año este campus de verano tuvo una gran acogida aquí en, en Ubrique el año pasado, a, a pesar de no contar con, con el factor novedad ¿no? de, del primer año, también tuvo una participación importante, ¿qué esperáis de este año? Bueno, pues con, yo creo que con, con mi con la, la mira mía es que, que sea il, sobre todo ilusionante ¿no? que, que los críos pues, nos aburran y entonces yo espero que que que los que este año pasado dejaron de ir, pues que bueno, que con, con la ayuda mía, pues que sean un poquito más ilusionantes con los padres que le digan quién soy yo, que, que le puedo aportar. Mi juego era bonito, vistoso, de goles mm. y de tiro Y entonces, bueno, a mí yo muchas veces me planteo más, digamos, un fútbol ofensivo que defensivo, ¿no? Y, y después en lo que digamos los eventos estos, pues... ...lo que quiere uno es... Mmm, ...disfrutar de él, ¿no?... Eh, tirar la puerta, marcar goles gole... ...como bien he dicho antes... ...y yo creo que eso es lo que va buscando el crío, ¿no?... Eh, ...y entonces, bueno, no se le puede quitar eso... ...yo... ...para mí pienso que lo van a disfrutar... ...y, y lo voy a hacer disfrutar, ¿no?... Claro, porque eh, recordemos que el campus... Eh, ubrique va a durar cinco días y es poco tiempo para inculcarle digamos conceptos muy amplios a, a los pequeños jugadores, ¿no? ¿Qué se le inculca durante, durante esos cinco días? Hombre, lo, a los críos sobre todo lo que es, digamos, la conducción con el, de balón, lo que es los controles y habilidades, como es digamos, saber controlar un balón eh, lo, los regates el pase tanto corto como largo Eh, después, bueno, por los regates y las fintas que, que, bueno, que es cuando te enfrentas al contrario, ¿no? Y yo creo que esos son los, los fundamentos principales de lo que es el fútbol, ¿no? Pero mmm, yo pienso que todo esto sin, sin terminación de gol pues no vale para nada, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eso es lo que más le puede inculcar a uno a, al crío, ¿no? Que, que con esa ilusión, que cada vez que le vaya a pegar el balón pues bueno, sepa cómo tiene que pegarle eh, rectificarlo y bueno... Eh, la verdad que disfrutar, ¿no?, que es lo, de lo que se trata. ¿eh? Uh -huh. Todo ello, como tú comentas, desde un punto de vista lúdico, dado que es un campus de verano, ¿no?, para que los chavales ya disfruten, que no solo, no solo van a tener fútbol, ¿no? No, no, eh, eh, en principio, bueno, eh, va a haber una serie, bueno, la piscina en principal, que, que bueno, eso para ello en la época que estamos va a ser digamos fundamental, después del entrenamiento tener un, un rato un buen rato de piscina eh, después aparte independientemente, pues bueno, la, hay una fiesta, digamos final, que es el viernes en la instalación del de Rosal, que uh -huh. es eh, donde convivimos prácticamente todas todos los campos, de todos los sitios donde han estado, o sea, que son 10 campos, ¿no? Y la verdad que ahí los críos disfrutan jugando partidos unos contra otros, ¿no? Y, y enseñan un poquito lo que han hecho durante la semana, ¿no? ...que no es competición, digamos... ...pero sí es disfrute, ¿no?... Eh, ...aunque compitas contra otro... ...pero lo que vas a disfrutarlo... ...después aparte tienen allí... ...en las instalaciones... pues eh, eh, ...ponen juegos de... ...digamos de futbolín... ...pero de, de niños... Eh, ...que participan ellos... Mmm, eh, ...colchonetas de agua, de espuma... ...hay piscina... Eh, ...la verdad que... ...que echan un buen rato... ...después aparte independientemente... ...bueno, ya después cuando llegue el momento podrán acudir al trozo de gananza ¿no? y ver los cuatro partidos uh -huh. pero sobre todo es la convivencia el, el, el hacer amigos el disfrutar con los demás después eso ya perdura para toda la vida porque quienes o quiera lo que hacen es una convivencia muy bonita y bueno y, y la verdad es que para mí es fundamental ¿no? y bueno hacer su foto oficial eh, va a haber mucha una competición de, de precisión a ver quiénes son los jimmettes más goles Eh, porque nos tiene preparado ahí eh, nuestro amigo Millán un, una portería con, con digamos, una serie de puntos y, uh -huh. y haremos cositas que, que, bueno, que, que los que iban a disfrutar, la verdad. Uh -huh. En líneas generales, el, el campus de verano 2018 del, del Cádiz Club de Fútbol va a visitar eh, hasta bueno, 10 localidades, incluida Cádiz, incluida eh, Puerto Real. Eh, ¿Qué busca el Cádiz con este programa repartido por, por tantas sedes? Hombre, sobre todo, influir un poco en la provincia en lo que durante muchos años, por ejemplo, en la época mía, pues dejamos un poco de lado, ¿no?, porque el Cádiz en sí eh, no es solamente el Cádiz, en la provincia, ¿no? Y, por suerte o por desgracia, el Cádiz de la época mía, de Rigoyen, de, de Manuel de Diego, uh -huh. eh, no, no estábamos tanto en la provincia, ¿no? Ya después, quizás en los años 90, ya era otra cosa, ¿no? Eh, ya se iba a Barbate, ya se iba a La Línea, se iba a varios sitios, pero siempre nos olvidábamos un poco de lo que era la sierra. ¿no? Y yo, personalmente, con el tema de los veteranos del Cádiz, pues, la verdad, eh, he estado en El Gastón, he en Olvera. Eh, mm, hemos ido a muchos pueblos donde siempre pues había una demanda. ¿no? Y el Cádiz en sí lo que está haciendo, digamos, es cadismo por toda la provincia ¿no? y, yo, y, da, y dándole lo que quizás en otros años no se le ha dado. ¿no? Y yo creo que, que, que ahora mismo el Cádiz mmm, le debe mucho a la provincia, le debe mucho, mucho, mucho. Y bueno, y ahí ahora mismo pues, bueno, está alimentando, digamos, un vivero de, de cadistas que, que, bueno, eso es lo que yo creo que para toda la, la vida ¿no? y sobre todo para ellos. ¿no? Claro, trabajando con estos pequeños lo que se o sus frutos se van a obtener a, a largo plazo, aunque aunque ya se van notando no los, los resultados, porque eh, cada vez, los res, eh, o al menos a mí me da la impresión, eh, aquí en Ubrique, que cada vez los, los chavales, que bueno, pues eh, como, como tú comentabas antes, hay muchísimo fútbol, y, y digo esos dos mastodontes que son el Madrid y el y el Barcelona, pero cada vez se ven más más chavales por aquí, por Ubrique, aficionados al Cádiz, a pesar de los pesares, digamos, de esa gran competencia que tiene con esos grandes equipos, ¿no? ahí por suerte eh, cae simpático en todos los sitios, ¿no? Y después el estar en la Liga de Fútbol crecer por más todavía, ¿no? Porque se está viendo de que tenemos peñas por toda la por todo, digamos, España, después parte del extranjero y hay un una sangre que está eh, hirviendo en todo el mundo que, que bueno, le cae simpático y eso quiera nos quiera ya no es solamente Barcelona y Madrid, ¿no? Atlético-Madrid, es que anteponen ante primero al Cádiz antes que a esos uh -huh. equipos, ¿no? Son ya sus segundos equipos, ¿no? El primer equipo, el Cádiz, y eso lo, lo está alimentando el Cádiz muy bien, y lo está alimentando digamos la afición que tiene, y que la afición es generalizada, vamos, porque ahí ha estado muchos años viviendo a Andrés Ubrique, y su hijo, vamos, eh, de la pareja, pues están jugando en arco, eh, bueno, ya van sintiendo un poquito más los colores, ¿no? Eh, uh -huh. La verdad es que, que esto cada vez se está haciendo mucho más grande, ¿no? La pelota, ¿no? Y, y empezamos con tres campos y ya llevamos diez, ¿no? En Málaga, en rondas, todo en, Ronda, en todos los sitios, ¿no? Y la verdad es que, que, bueno, cada vez se está alimentando más y lo más importante es que, que bueno, que, que se está respondiendo al cariño que se le está dando, ¿no? Al Cádiz, Uh -huh. Entiendo, eh, Pepe, que no es el fin de los campus de verano, pero ¿también os sirve para, para detectar talentos? Sí, bueno, tú sabes que el Cádiz eh, tiene muchos adores por todos lados ¿no? yo prácticamente yo he estado este año siguiendo, pero yo he estado siguiendo más la tercera y la segunda vez, eh, pero tienen mucho, mucha mucha gente mirando por todos lados, bueno, de ahí ahí tenemos a Panadero, ¿no? que, que, que tiene que ser un espejo para ...para los chavales, ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, estará en el campo también... ...enseñando su, su botes... ...y la verdad que... ...que bueno, te vas arco... ...y tenemos también muchos... Eh, ...de la línea suelen recoger a muchos chavales... De, ...de... ...de 10, de 12 años... ...y la verdad que es que el Cádiz se está impartiendo... ...por todos lados... ...trayendo chavales que, que la verdad que... ...que no le quiten esa ilusión... ...aunque primero, lo primero que se mira son los estudios... Eh, ...sobre todo después el digamos el carácter del crío que, que pueda estar para, para salir de casa. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, centrados ya en lo que va a ser eh, este campus tercer campus del, del Cádiz eh, en Ubrique y de cara a los padres que nos pueden estar escuchando, ¿en qué va a consistir este año el campus del Cádiz? Me refiero, ¿cuál va a ser el programa de actividades más o menos que tenéis programadas para, para esos cinco días? Bueno, pues en principio estaremos sobre las 10 de la mañana, eh, estaremos antes porque que siempre hay que recibirlo, sobre todo el lunes, que es el día un poquito más descontrolado por el tema de la ropa, la recepción de los chavales, eh, darle la ropa y, bueno, ya después hacer los grupitos de las edades para poder, digamos, coordinarlo un poquito. No vamos a meter niños de seis años con niños de once, ¿no? Uh -huh. eh, sería un absurdo. Entonces, más o menos, pues iremos repartiendo el, el, los grupos Y ya empezaremos a trabajar lo que, digamos, tema de conducción para ver qué nivel tienen tanto individual como de pareja. Y ya después, bueno, para mí importante terminar todos los todos los entrenamientos con un partidillo, ¿no? Donde ellos disfruten y marquen goles y, y aprendan a defender, aprendan todo. ¿no? Ya después de, digamos, sobre la una menos cuarto, que ya empieza el peso la Galopo, ya irán a la, a la ducha, se cambiarán. La ropa y bueno irán a la piscina directamente ¿no? en una de una a dos eso será prácticamente prácticamente todos los días ¿no? a, de una a dos de la tarde irán a echar ratito a la piscina y estaremos pendientes de ellos eso es el, el lunes que es el día más problemático por el tema de, de digamos de la entrega de ropa que no creo que se tarde mucho tampoco y ya después los demás días pues para van a hacer para parejo ¿no? el tema de digamos la recepción de los críos, después habrá un día que se hará conducciones con regate, habrá controles, otro día será de digamos de precisión, otro día de pase de pases y de cabeceo, eh, se hará un poquito de pádel tenis pero con, con los pies, uh -huh. eh, después tiros, tiros, regate y cintas, el tiro de cornes, tiros de saltas, haremos un poquito de variado en cada día para que ellos aprendan cada día, no tampoco que digamos, calentarles mucho a la cabeza, ¿no? Uh -huh. Que un día haga una cosa y otro día haga otra, ¿no? Y todo siempre con, sobre todo con eso, con finalización, con un golpeo a puerta. ¿no? Uh -huh. Supongo que, que este tipo de programas siguen el esquema fundamentalmente del el esquema de trabajo del campus Matriz, que es el del Cádiz, o, o cada sede diferente. Sí, sí, sí no, yo prácticamente uh -huh. aquí en Chiquilana prácticamente son unos 150, 160 críos y siempre tengo un monitor con... con Con un ayudante, ¿no? Y prácticamente lo que hacemos es eso eh un día producción, pero vamos, otro día controles y habilidades, con con todo los todo el cuerpo, después de otro centros con cabeceo, otro día con tiros, vamos haciendo digamos un variado para que los queridos no se aburran. ¿no? Mm. Y cada monitor pues lleva una especialidad. Ellos llevan un día hace una cosa, otro día hace otra. Y después lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos, en China, pues tenemos otra variedad, que es el tema de los calles, tenemos la playa y Ajá. tenemos otros, otro tipo, de, digamos, de, de aventuras, ¿no? Y, y la verdad es que los críos se divierten y cada vez tenemos más afectación. ¿no? Empezamos con 160 y, y lo estamos manteniendo, incluso superándonos. Ajá. Y, bueno, yo creo que es una base que, que los críos lo, lo disfrutan, lo disfrutan con, con mucha ganas. Uh -huh. ¿Con qué con qué equipo técnico vas a contar para, para este campus? Bueno, pues tendremos a nuestro gran Millán Y tenemos en principio a Panaderos Ya creo que los demás, los ayudantes Y los que van a estar Pues serán los mismos de estos, estos años atrás eh, Nos estará el hermano de Gallo uh -huh. eh, De Jesús eh, Porque es por el de trabajo Y estoy yo, que estaré activo constantemente gente, ¿no? Iremos uh -huh. repartiendo un poquito el trabajo Y para que ellos eh ten con uno y con otro, no estén solamente con uno. Ajá. No me gusta eso, no me gusta eso, me gusta la variedad. <risa> ¿Desde qué edad y hasta cuál pueden participar en el campu? Eh, perdón, no veí escuché bien. Sí, ¿desde qué edad pueden inscribirse y hasta cuál pueden pueden A participar ver, eh, en eh, lógicamente están con 6 años y ya están hasta los 3, 14 años. Eh, pueden entrar cualquiera ¿no? de esas edades. Yo, por ejemplo, aquí en Chiglana, pues como hay muchas escuelas de fútbol, incluso hasta de cinco años que tengan un poquito de nivel y que no les estropeen el trabajo a ¿no? pero bueno, porque no puede disfrutar un niño que tenía cinco años. Uh -huh. Digamos, yo aquí en Chiglana lo admito, ahí eh, no sé si habrá muchos niños de estas edades, pero yo espero que, que son los que más ilusión y con más ganas van, ¿no? ¿El precio de la inscripción cua, cuál es y, y qué se incluye? A ver, en el tema de la inscripción van eh, cuesta 100 euros, eh, digamos, tema, eh, particularmente, ¿no? ¿Eh? Eh, cuando es por hermano o es algún asociado del Cádiz, que sea socio del Cádiz, tiene un descuento de, digamos, de si son dos hermanos los que van, pues que costaría 90 euros cada uno en vez de, de 100 ¿no? euros. ¿Eh? En el PAD, pues bueno, pues se le incluye lo que es, digamos, eh, dos camisetas del Cádiz y una garzona. Eh, se le incluye, digamos, el, la fiesta de ir a, allí a, al, a, al Rosal con todos los gastos. Eh, también tiene lo que es los cuatro partidos del Trozo de Garralta. Y después en lo que es el campo eh, no le faltará ni la fruta ni lo que es el agua a una que, que estará pendiente de ello, aparte de un seguro que tiene de el crío por si le pasa cualquier cosa ¿no? uh -huh. hasta cuándo va a estar abierta la, la inscripción y, y, y sobre todo a dónde hay que acudir para, para formalizarla bueno eh, el cádiz no suele hacer eh, por vía, vía online ¿no? por ordenador uh -huh. eh, tendría que entrar en la página web de, digamos del caddiz Eh, en la cual te pone Campus 2018 ahí se hace la inscripción, se ponen los datos del crío eh, la equipación es por tallas de digamos 1.30, 1.40 1.50, dependiendo uh -huh. la, la medida que tenga y, y después bueno, ahí mismo ya te pone el número de cuentas donde tienes que hacer el ingreso, bien por transferencias, bien por las o sea que todo se hace digamos en plan online Pepe, ya para ir finalizando ¿por, ¿por qué recomendarías a los padres la participación de sus hijos en este campus? Porque a ver, el, el padre cuando tiene a un niño en, el, en un campeonato, bien de Fubo Sala, bien de fútbol 7, eh, lo que va es a competir y digamos a, a querer ser Cristiano Ronaldo a, ser, a querer ser eh, Messi eh, tanto el niño como el padre ¿no? Eh, muchas veces los padres quieren se creen que tienen un mes en casa ¿no? Y lo que se trata es de que el crío disfrute de lo, de lo que nos hace, digamos, en los, en los entrenamientos de competición, ¿no? Eh, bien en los juegos escolares, bien en cualquier tipo de... Aquí lo que viene es a inculcarle, digamos, lo que es, digamos, el, la base fundamental de lo que es fútbol. Lo que es el golpeo, de, digamos, con el empeine, lo que es el golpeo, de, lo que es un regate, digamos, con, haciendo una cinta, eh, haciendo el regate de Cristiano Ronaldo, ¿no? pero no haciendo, digamos, eh, que sea un que vayan a ser futbolistas en cinco días, que uh -huh. vayan a disfrutar de lo que a ellos les gusta, que es tener un balón en los pies y, y estar todos los días disfrutando de ello. ¿no? Uh -huh. Y es, es diferente totalmente, eh, hay, hay que cambiar el chip. Es eh, sí, decir, no voy a ver un partido de fútbol, voy a ver a mi niño disfrutando haciendo lo que a él le gusta. Ajá. Uh -huh. Digamos que quita esa, esa presión, ¿no?, que puede tener la competición. Sí, sí, la no, competición. totalmente. Yo, por mm -hmm. ejemplo, eh, aquí en Chile tengo monitores que son, digamos, entrenadores de equipos de, equipo de canteros ¿no? mm -hmm. y, y yo nunca, nunca lo pondría ni con el mismo crío que, que ha durante, eh, digamos, 10 <risa> meses entrenando con él porque estará ya harto de verlo, ¿no? Claro. Y a, y aparte, eh, cambiar de él los conceptos de, de, a lo que va, ¿no? O sea, digamos, a un entrenamiento, pero no es un entrenamiento, es, digamos, un disfrute del balón. O sea, que es que desde que entras niños toma, ahí tiene tu balón y empieza como el que va, digamos, como las cabras las soltas en el campo, ¿no? Pues igual, <risa> haz lo que a ti te apetezca y lo que a ti te gusta. Pues ya saben, campus del Cádiz, campus de verano del Cádiz Club de Fútbol en su sede de Ubrique del 25 al 29 de, de junio. Pepe, antes de despedirnos, vamos eh, queremos aprovechar, porque ya que, que tenemos con nosotros pues para para bueno, conocer la voz de la experiencia en eh, lo referente al Cádiz Club de Fútbol, precisamente eh, cuando tiene por delante un, un fin de semana donde se va a jugar pues la, la, la clasificación para los playoffs, ¿no? Cómo cómo se presenta este fin de semana, cómo se está viviendo por ahí por Cádiz? Bueno, bueno la verdad, hubo esos nervios. Se <risa> el el resultado de esta semana anterior, la verdad que ha fastidiado un poco, pero bueno, siempre por lo menos, a mí particularmente me gustaba más y contención al último partido, ¿no? porque si te relajas al final eh, terminas perdiendo y yo creo que la tensión que, que va a, existe durante esta semana de, de que es obligatorio ganar, ¿no? entonces te obliga un poco más a a por el resultado, a, a ir a comerte al ganar, ...y mm. es la, la opción que tenemos... ...entonces bueno... ...la verdad es que la gente está conciencia ...está mentalizada... El, ...el equipo siempre ha dado la talla... ...lo que pasa que eso... ...bueno... Eh, ...el factor resultado siempre ha... ...ha sido el, digamos... ...el balance negativo en, lo, en las últimas... ...aunidades ¿no? ...y esperemos que, que no... ...que a Ingenierada pues... ...como todas la gente que hemos hecho... ...he hecho historia al en, en el fútbol... ...tanto en primera como de segunda división ha sido en los términos de, de la liga, ¿no? Sobre todo en los últimos partidos hemos hecho siempre un milagro de, de ganar esos partidos importantes, ¿no? uh -huh. Y yo espero que, que nosotros o bueno, los que estamos ahí por pues, contagiar un poquito a, a los jugadores de hoy en día que están en el CAD ¿no? que han hecho una campaña fenomenal y que creo que van a terminar haciendo la mejor. ¿no? Uh -huh. Ya ves y, y que se lo digan a los que formasteis parte de del primer equipo en los años 80 y en y a principios de de los 90 de los, lo que llega con y y en, los, y en, los, y en los 90 y, el, y en los 90 eh. cuando hay las promociones contra málaga contra figuera eh, los partidos finales que teníamos que ganar por fuerte con Zaragoza con, mm. y la verdad que, que son partidos que te gusta jugar not que están muy metido, están muy mmm, estás con ilusión pero aparte estás con rabia de que tienes que ganar por fuerte no y entonces eso impone mucho una una pena después de estar tanto tiempo ahí peleando por las plazas de ascenso directo el, el bajón pero, del equipo en esta recta final, ¿no? Sí, pero la la temporada son 42 partidos y hay muchos equipos ya, ya lo lo hice, vamos, en los medios eh, ya lo lo he comentado más de una vez. Eh, a ver, si miramos la categoría es que hay 12 equipos que son hm mm, 12 equipos de primera división, o sea, sí, que sí, estamos hablando sí. de los Zaragoza, Rayo, eh hablando de de muchos equipos que tienen muchos pilates y están luchando por el, por lo mismo que nosotros ¿qué pasa que hay bajones los equipos contra él también tienen sus bajones en principio el targo estuvo en mitad de la tabla y sin embargo ahí está no el sporting de oh, o ya que estamos hablando de equipos históricos que, que son un equipo que están luchando por estar ahí en la primera edición y mira por dónde se ha metido el huesca no en el, en el ascenso uh -huh. directo ¿no? y bueno y el rayo que yo jugué en, en, en ese equipo y la verdad que es que los aldiazos se tienen, lo que pasa es que los alcigarros se se pagan, ¿no? Porque en esta categoría eh, el fútbol actual con eso de los 3 puntos pues tuve un pata a tres partidos y el otro gana tres y se te va de 6 puntos. O sea, que no es, es que la verdad que lo, la, el tema de las puntuaciones también te fastidea un poco. ¿no? Mm. Bueno, esto es el, el segundo año que el que el Cádiz <coughs> está codeándose ahí con los mejores en en segunda división, la verdad que no está nada mal, porque recordemos, hay que recordar de dónde venimos. Eh, aunque yo entiendo que, que la afición sigue siendo exigente y eso del todo no es malo, ¿no? No, no, sí, sabé, el exigente era en la época mía. Hoy día tú tiras un balón, le pegas al balón y le mete balcón y hasta lo aplauden. Entonces, yo tiraba, <risa> daba en la cuadra y me decía, "No tiene WhatsApp, niño, hecha. Ves y mete una." Mm. Y la verdad es que era diferente totalmente. Hoy hoy el, el aficionado a disfrutar de los colores amarillos. No va a dar un momento al resultado. Lo que pasa que bueno cuando se tiene al alcance de la mano, la verdad que ya te duele. no Dices, oye, no dejarse de ir que, que estamos ahí a puntito y no podemos ver en primera edición y vemos aquí al, a, a jugar contra el Madrid, contra el Barcelona. Uh -huh. Esa es la ilusión de todo el mundo. ¿no? El, de, de ves, Ya no por el Xavi, sino por ver también a las figuras que tú ves en la tele, ¿no? que no es lo mismo verlo en persona. Y la verdad es que, que, bueno, la afición de por fin tiene que ser exigente. Tú, y, y uno también, ¿no? Porque uno tiene que luchar por un ascenso, por meterse en la primera acción. El futbolista puede llegar a hacer, si hace buena campaña, un buen contrato, tal y como está hoy en fútbol. Pero como tú has dicho antes, eh, vamos a mirar para atrás, que llevamos poco tiempo, que, que hemos salido de la segunda vez y hemos salido de, de, de una ley concursal. De, uh -huh. pues, vamos, hemos salido de la ley concursal, pero no de la deuda. Entonces vamos a ser consciente que tampoco podemos firmar nada del otro mundo y sin embargo se está haciendo buenas plantillas y se está luchando hasta el último momento estar ahí entre los, los seis primeros, que es lo que te, te da la opción de, de por lo menos vendernos. Total, vamos a ver lo que, lo que ocurre este fin de semana en, en Granada. A, ganar, a ganar. No, no lo que vamos a hacer, a ganar. <risa> <Hay> que, <risa> por supuesto. Hay que, ser, hay que tener mentalidad, mentalidad ganadora. Ajá. Uh -huh. Y, y nada, pues Pepe, pues lo vamos a dejar aquí, darte las gracias enormemente por, por habernos explicado a nosotros y sobre todo a los padres ¿no? en qué va a consistir ese campus del, del Cádiz Club de Fútbol que va a tener lugar, insistimos, del 25 al 29 de junio en nuestra localidad. Y nada, desearos toda la suerte del mundo y que sigáis con esta línea de trabajo y que sigáis y, y sobre todo agradecerte también que sigáis desde el Cádiz Club de Fútbol acordándose de Uriquem. Hombre, ya te lo he dicho antes, eh, teníamos una deuda pendiente y yo creo que se, que se va, se va a dar con, con crecer. Eh, gracias a Uri, a Uri que por, por aceptar, digamos, aunque sea tarde, pero aceptar a, a estos que de corazón y eh, y que aprecien mucho a la provincia. Pues nada, Pepe, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno y con eso nosotros nos vamos a despedir por hoy, vamos a poner el punto final, mañana volveremos, nos vamos a quedar ya hablando de uno de los grandes acontecimientos que va a tener lugar este fin de semana, además de ese partido del Lubrico Unión Deportivo Infantil, partido de vuelta de la fase de ascenso a la segunda andaluza, vamos a estar centrados en ese campeonato de Andalucía de fútbol sala.